It has no rhythm Your gift keeps on giving What is this some feeling If you want to leave, I'm with it I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, aquí en la FM Interrock, la 104.7. Estación Maratón, primer programa de radio en tres arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 9 de julio, programa número 15 de la tercera temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica, como todos los martes, Diego Indy, aquí Diego Moyano, para operar y manejar todos, todos los botones de la consola. Eh, les queremos decir, los medios de comunicación que tenemos en este programa son los siguientes En Instagram, Estación Guión Bajo Maratón En Facebook, Estación Maratón Y nuestro número de WhatsApp, 2983 53 14 86 Medios de comunicación abiertos para todos ustedes Para que nos acerquen inquietudes, consultas o temas que quieran que compartamos en nuestros micrófonos Nos pueden escuchar por la FM 104.7 MHz Y también por la página de la radio www.fmindyrock.com.ar Eh, también, si no pueden escuchar los martes el programa, pueden escuchar la repetición de este de este programa el sábado a partir de las 14 horas. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz, un beso grande a Silvana que está siempre ahí ayudándonos al pie del cañón, Silvanita, un beso para vos. A Pascual y Luz que están en Junín de las Andes escuchándonos, Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde y cerquita de Bransen. Te contamos los temas que trajimos para hoy. Alguna noticia de la élite argentina. Eh, también se corrió la tercera edición de la escuela 12 la maratón rural de la escuela 12 en nuestra ciudad tenemos clasificación de los 8 y 4 kilómetros un evento eh, de mucha mucha colaboración mucha buena onda de la gente para ayudar a la escuela 12 que está ahí en la ruta 3 kilómetros 490 justito en la curva eh, antes del, del sosiego ahí está la escuela que este sábado ...hizo su tercera edición de su maratón de 8 y 4 kilómetros. Vamos a estar comunicados en, en unos instantes con Sofía Gómez... ...una atleta de élite, atleta de la Federación Atlética Metropolitana... ...que nos va a contar un poco de su presente... ...con un año que comenzó eh, con muy buenos resultados... ...y que sigue con buenos resultados... ...y haciendo pretemporada para objetivos que se vienen. Vamos a estar conversando con ella. También nos vamos a comunicar con Matías Di Paolo... ...de la localidad de González Chávez... ...quien es el encargado de la organización de Chávez Corre... ...una competencia que se había suspendido más a principio de año... ...y que ahora ha cambió de formato y se largará este domingo venidero... ...ahí en la localidad de Adolfo González Chávez. Tenemos el calendario de desarrollos y la zona... ...y también música para acompañar la información que les trajimos a todos ustedes. Comenzamos de esta manera, Estación Maratón... ...hoy martes, Día de la Independencia, 9 de julio... ...firmes acá en la Radio Cooperativa... ...programa número 15 de esta tercera temporada...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 Continuamos en Estación Maratón, ahora con lo que le habíamos prometido, estamos comunicados con Sofía Gómez, atleta de la Federación Atlética Metropolitana, con un excelente presente y que va a conversar un poco con nosotros para que la conozcamos un poco más acá en Tres Arroyos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Gracias por aceptar conversar con Estación Maratón acá en Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires. Hola Sofía. Hola, ¿cómo están? Gracias, Gracias está? por el espacio. Por... ¿Cómo estás Sofía? Entonces, ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, soy así. Ah, bueno, buenísimo. Acá ahí te empezamos a escuchar bien. Eh, primero te quiero preguntar, ¿estás en caché en este momento? Sí, estoy en Cachi. Están sí, en Cachi entrenando. Eh, conmigo la noche. Ajá. Sí. Eh, así bueno, que... así que estás preparando, haciendo una pretemporada para algún objetivo importante. Sí, es más que nada para arrancar la segunda parte del año... Eh, con los objetivos más que nada de pista, de 505.000 ahí para poder buscar un poquito más. Mm. Y bueno, algunas todavía de calle también, pero sí, es como un, un momento de, de, de... de párate del año para poder arrancar. Está bien. Eh, un poquito para que te conozcamos un, un poco más, este acá estamos lejos y no es común que veamos corriendo, compitiendo en vivo a los atletas, eh, los atletas de élite sobre todo en Buenos Aires, ganan Buenos Aires, más competencias, y más común verlos a ustedes. Eh, contanos, ¿cuánto hace que estás entrenando y compitiendo ya a este nivel? Eh, bueno, a, a este nivel hace dos años aproximadamente que pensé, después de la pandemia, eh, empecé a entrenar más enfocada, con objetivos que, bueno, se fueron logrando y hasta que, bueno, hoy en día... Eh, realmente el presente que, que se va a lograr es muy bueno eh, así que nada, estoy muy contenta porque entre este año y el año anterior ya pude estar en competencias de nivel nacional en nivel de pista, y bueno, este año en casi ni hablar eh, por los resultados, pero está bien Sofía, ¿me escuchás? sí, sí se sí. sí. pues, entrecorta un poquito cuando te recibimos acá ¿Y cuánto cómo fue que llegaste al atletismo? Hace dos años que estás en este nivel, pero ¿cómo llegaste al atletismo? ¿Habrás pasado por distintas una, una escalera hasta llegar a hacer la Sofía que sos hoy? Sí, eh, bueno, yo hacía otros deportes. Eh, y bueno, en, entrenando en un gimnasio, me acuerdo que bueno había un grupo que salía a correr, iban a las carreras, se anotaban y todo. Me invitaron un día. Y de ahí empecé a correr, me empezó a gustar, eh, empecé a ver cómo, bueno, la gente llegaba a los podios, veía a los grandes atletas del momento, cómo, cómo ganaban las carreras y era algo que decía, me encantaría decía estar ahí. Claro. Y bueno, eh, bueno, en su, como se dice, en su desconocimiento de cómo mejorar, cómo entrenar y demás, bueno, va buscando cómo hacerlo, hasta que, bueno, me di con mi entrenador, Eh, en ese momento me acuerdo que ya arranqué un curso después de atletismo <risa> Y de ahí, bueno, también eh, conocí más el ambiente Y ahí es cuando conozco a mi entrenador Y bueno, ahí empezamos a entrenar A entrenar más seriamente, digamos, pensando en el rendimiento O en la performance tuya Sí, sí, sí Mejorar muchas cosas porque uno cuando no conoce De, de todo lo que implica lograr un, al, un alto rendimiento no Ajá. Algo más. Y no, la verdad que un, un, de una vida muy gruesa es pasar cosas cosas muy finitas, de ordenarse en muchas cosas, organizarse, cuidar la alimentación, el descanso, enfocarse en esto, decirle no a muchas otras cosas que capaz que bueno son normales, de una vida cotidiana, una vida común, pero bueno, para hacer esto y lograr un algo más tenés que bueno, dejar de lado muchas cosas. Son muchos detalles. <risa> Sofía, sí, sí. sofía y qué distancia es la que más te gusta eh, correr y si esa distancia coincide con la que másrendís no la que más te gusta correr y si eso coincide con la que más rendís o la mejor performance tenés eh, en general gente eh, podría decir me gustan 2500 es una distancia corta <ríe> sí, es una distancia corta rápida Eh, Ví buenos resultados y, eh, Pero bueno, la verdad es que me gusta todo A mí me gusta también mucho eh, Hacer mucho fondo Salir y hacer muchos kilómetros Acá en Cali, las primeras veces que vine Hacía más de lo que me mandaba Mi entrenador, imagínate sí. Pero, así que es como Un, un poco y un poco este Puede ser 1500 500 10k También también ¿Y te definirías como un atleta de medio fondo? ¿Fondo o...? ¿O de medio fondo y fondo? Y yo diría... Qué difícil. Eh, de las dos copas. De, de medio fondo y fondo. Porque, o sea, ¿te sentís bien corriendo... Eh, medio fondo y fondo de igual manera? Sí, sí. sí. Y con respecto... 000. 000 también, llanos, sí, de 500, 3.000. 3.000 también, 3.000 llanos. Sí. Y, Sofía, te... Eh, Buscando información, leyendo, viendo videos, eh, para informar un poco más de, de cómo ha sido tu, de tus resultados. Eh, veo que tenés unos resultados buenísimos en calle también. En la Maratón de los Dos Años, en Fiestas Mayas. Eh, ganaste el Vidriero, una carrera que es... O bueno, desde acá la vemos como una carrera icónica dentro del atletismo de calle. Eh, ganaste Varela hace poco... Eh, ¿Tenés una preferencia por la calle o la pista te, te genera el mismo placer de, al competir? A ver, oh, para mí son dos cosas distintas. Eh, la pista siempre cuesta un poco más eh, como encontrarse. Yo en la calle me siento muy cómoda, me encanta, es más pura sangre, ¿viste? es como uh -huh. salir y agarrarlo todo. A mí me encanta la calle. Pero también la pista, porque es como que de, de, la, cuando la vas entendiendo, cuando te vas encontrando, es como que, nada, es, lograste un rey de Así que las cosas Pero bueno, la, la carrera de calle, cuando son así tan icónica icónicas, como el vidriero, eh, me acuerdo de una de las primeras que había corrido fue en Madariaga, en las cinco millas nocturnas. Sí. Y son carreras que la verdad que te marcan, te marcan como... Toda la gente que está viendo, te pone la, la piel de la literalmente, cuando estás corriendo. Así que nada, para mí la calle no también es como una preferencia. Tiene un ambiente especial la carrera de calle, distinto a la pista. Sí, eh, sí, sí. Sofía, perteneces al Club Argentino de Atletas de Fondo, y corregime si me equivoco, ¿es así? Eh, nombranos eh, a, a tu sí. entrenador, que seguramente tiene mucho que ver en, en todo lo que estás logrando. Sí, mi entrenador Que se llama eh, Daniel Díaz Barbosa eh, Bueno, es un entrenador de hace muchos años Y, y, y bueno Un señor grande sí, Él es el que te guía Por, por los caminos del atletismo Sí, sí eh, La verdad es que Se enfoca mucho en sus atletas Para destacar, o sea, a mí literalmente Desde que lo conozco todos los días A las 4 o 5 de la madrugada sí. Me mando un buen día Eh, y bueno, nada, siempre está pendiente de muchas cosas y creo que eso también eh, hizo eh, bueno parte de mi crecimiento obviamente Segu seguramente, seguramente si sí, el feeling con el entrenador me parece que es fundamental para para estar en el en el alto nivel y lograr lograr resultados, seguramente Sofía sí. eh, me gustaría también hacerte unas preguntas ahora que estás en Cachi ¿qué eh, ...para conocer un poco cómo es el, el hecho de decir voy a entrenar a Cachi. Eh, primero, el, es difícil para vos, se lo he preguntado a otros atletas... ...y me han contestado, eh, han tenido diversos, eh, diversos caminos para llegar a Cachi. ¿Es difícil para vos conseguir el presupuesto para, para subir a Cachi? Eh, ¿Algún municipio te, te da una ayuda? ¿Tu club te, te ayuda? ¿O sale todo su bolsillo? ¿O, ¿O cómo es armar un presupuesto para ir a estar, no sé, 15 días... ...ponerle a la altura? Eh, bueno, yo trabajo, entonces ya es como que voy viendo mínimo tres meses o dos meses antes Si quiero ir, ya voy planificando el tema de los pasajes de los pasajes Ya lo saco con tiempo, entonces ya es como que al momento de llegar eso es una, una traba menos Ajá, sí <risa> eh, después eh, Sí, sí Y después, bueno, eh, también están las carreras donde de calle, justamente, que capaz que hay algún premio en efectivo, eso lo voy sumando, eh, y más que nada es con esas dos cosas, con lo que sale de mi laburo, de lo que yo gano, y de lo que hago la, lo que en las carreras, por ahí no solo es premio en efectivo, capaz que te ganas un par de zapatillas y las vendés, y, y con eso, bueno, va sumando. Vas Pero en general, no o sea, ma, aparte de eso, no recibo ayuda. Obviamente mi club no, es un club chico, no, no, no tiene la forma digamos de, de quizás poder ayudarme. Ajá. Y después, bueno, de municipios nada no no, no, no sí. recibo ninguna ayuda. Digamos. Es de, de tu propia transpiración, digamos, que, que sale el dinero <risas> para, para subir a entrenar a la altura. Eh, seguramente hace que, sí, que todo sea más meritorio, lo disfrutes más cuando logras un objetivo. Sí, cuando estoy acá sufriendo, bueno, ahora está haciendo muchísimo frío en Cachi y salgo a fondear y digo, ¡Oh, por esos pesos que me gasté. <risa> <risa> y Pero, sí. Sofía, y en estos momentos, eh, ahora me decís que seguramente de noche ahí en Cachi va a ser muchísimo frío, eh, eh, ¿cómo está el clima en estos días? ¿Tenés frío a la noche, calor de día o es, está frío todo el día? No, toda esta semana está bastante fresca. Te digo que lo máximo capaz son 10, 12 grados, eh, así de, de calor fuerte. Y después, bueno, hasta, a las 11, hasta las 11 de la mañana más o menos hay... De, de menos 5 arranca a un grado, dos grados, imagínate. Yo estoy con guantes y, y medias de las manos, un poco más, porque frío, es muchísimo frío. Muchísimo frío. Sí, sí. ¿Y una vez eh, ya has subido otra vez eh, a entrenar a la altura o es la primera vez? Eh, ya el año pasado eh, había subido en verano, eh, después volví a subir en invierno y este año también en verano. Ahora, bueno, que le el gustito, trato de subir dos veces al año. O Perfecto. es mi idea, de tratar de hacerlo. ¿Y cómo transitas el entrenar en altura? Eh, ¿Te cuesta? ¿Lo disfrutás? Eh, contanos un poco cómo es desde que llegás hasta que te, te habituás o, o cómo es tu... Eh, tu estadía ahí en cuanto al, al disfrute o al, o al sufrimiento en los entrenamientos bueno eh, la primera semana es como muy tranquila en relación al entrenamiento porque solamente sumar kilómetros eh, sin importar el ritmo la idea es lo, ir lo más suave posible para adaptarme lo mejor y lo más rápido posible eh, y después bueno ahora por ejemplo me vine sola así que solamente entreno y después descanso y bueno me dedico a leer libros cocinar o hacer algo así eh, después ya en la segunda semana es un poco más movida porque ya hay más trabajos de específicos pasadas y Ajá. todo eso así que es un poco más y, intensa y más interesante más interesante y tenés eh, compañeros de entrenamiento en esta en esta estadía en esta pretemporada y en cachi o te tocó entrenar eh, sola sola y no, Ahora, por ejemplo, en esta estadía seguro me toca entrenar sola a sola uh -huh. eh, En algunas otras oportunidades Igual siempre hay muchos atletas, capaz que con alguno coordinados En algunas otras oportunidades me ha tocado coordinar, por ejemplo, entrenar con Marcela Gómez O Chiara Mainetti uh -huh. Que van a decir, estoy tirando pasadas con dos atletas súper grosas eh, O capaz que con algún chico que andaba ahí ...capaz casi una pasada más larga y se me enganchó... ...te enganchó... ...te enganchó... ...una vuelta o... Cosas. ...sí, sí, sí... sí al ...tienes que... alguna manera de engancharte con alguien que... ...te, te lleva... ...te hace más ameno el, el entrenamiento... ...sí, sí... ...vení hablar porque a veces... ...bueno... <ríe> ...en la pista de... En... ...acá todo es, cuesta más... ...los ritmos no son los mismos que se trabajan... ...a nivel del mar normalmente... ...así que bueno... Eh, ...capaz que uno el, en las primeras veces... ...por la emoción y todo salí como si estuvieran treinando normalmente abajo, a los mismos ritmos, eh, y no es así, tenés que ir más regulado. Claro, hasta adaptarte. Sí, sí. Eh, Sofía, el, bueno, nos has contado un poco cómo comenzaste tu estadía en Cachi, y decinos cuál es tu, tu, tu próximo objetivo que tenés, el objetivo algún objetivo importante que tengas eh, después que bajes de la altura. Eh, bueno, estamos eh, esperando a ver si nos eh, confirman la participación en el Nacional de Cross Country. Ajá. Eh, no puede participar en ningún evaluativo y justamente ahora se viene el Metropolitana y voy a estar acá en Cachi no voy a poder estar compitiendo. Pero bueno, si surge la invitación de la federación me encantaría estar ahí. Y si no, ya directamente la Copa de Clubes, que es de pista, Ajá. y ahí vamos a ver qué corremos. Ahí todavía no decidiste qué vas a correr. No, no Bueno Sofía mira te quiero agradecer la posibilidad de conversar con vos como te dije al principio es un gusto hablar con, con vos y con tus colegas eh, atletas de ahí de, del Buenos Aires de gran buenos Aires para conocerlos un poco más sí. para que nos cuenten qué están haciendo y para que te vayan conociendo y te sigan en las redes para que algún día tengamos la posibilidad de verte correr en vivo que siempre es disfrutable ver a los, a los atletas que, que corren fuerte verlos en vivo y en directo con cómo es, cómo es eso de, de correr y ganar mira eh, a los eh, invito a los, a los oyentes a que a que sigan la cuenta de instagram de sofía gómez sofigomez.atleta, es el, el instagram y ahí van a estar conociendo a un atleta a la que está conversando hoy con nosotros eh, te agradezco mucho sofía el tiempo que nos dedicaste te deseo mucha suerte y éxito en lo que venga para, para lo que venga de adelante bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno Eh, nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Seguramente, y algún día por ahí eh, podés venir a correr a desarrollo en alguna carrera, se da, y tenemos el gusto de todos de conocerte acá en Desarrollos. Sí, sí, sí. Genial, sería genial. Bueno, un abrazo grande, muchas suerte, Sofía. Vale, abrazos, que bien. Muchas gracias. Conversábamos así con Sofía Gómez, una atleta de élite de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana que está entrenando en Cachi y nos contaba un poco acerca de, de su vida para que la conozcamos un poco más y, y bueno, y espero que la sigan en Instagram para estar para estar en, en contacto con ella y con todos sus, tus, sus resultados. Quédense en Estación Maratón, ahora próximamente vamos a hablar con Matías Di Paolo de chávez de González Chávez, organizador de Chávez Corre, que nos va a contar un poco cómo viene esa carrera del domingo venidero acá en la localidad vecina.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 Seguimos en Estación Maratón y pasamos de hablar con Sofía Gómez, una atleta de élite que estaba en Cachi, que nos nos contó tan interesante la, la charla que tuvimos con ella, nos contó un poco cómo es allá en la altura, en Salta. Vamos a hablar con Matías Di Paolo, volvemos al llano, a, a la pampa húmeda. Se viene Chávez Corre y Matías Di Paolo es el organizador, estamos en contacto con él, nos va a contar un poco cómo viene esta carrera del domingo. Hola Matías, ¿cómo andás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón hola en este día patrio haciendo el programa firmes acá y conversando con vos para para ver cómo viene el domingo la competencia del domingo Contanos con qué expectativas están esperando el domingo venidero bueno eh, la verdad que, que muy bien dice eh, esperando con, con muchas ansias como vos decís el domingo eh, con todos los preparativos ya con bueno ya con casi todo medio listo eh, y bueno contentos porque la verdad que la gente ha, nos ha respondido bien y, y bueno ya tenemos eh, un poquito más de 90 inscriptos bueno una expectativa buenísima eh, recordamos que está esta, esta carrera se había suspendido en, no se sé si había sido en mayo no en abril eh, y, sí, sí. y bueno y por suerte la, la red La reorganizaron, la, la transformaron y, y pudieron ahora tener un, un lindo número de, de inscriptos. Eso está muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí, Guillermo. Eh, bueno, el, la otra era una nocturna que, que, bueno, que en realidad la vamos a la vamos a hacer. La tenemos programada más para fin de año cuando venga la, la época linda. Pero, como decís, eh, pues bueno, cambiamos un poco... El tema de, bueno, del horario obviamente eh, Pasamos de, de nocturna a diurna y, y bueno, sí La verdad que la gente nos ha respondido También agregamos eh, bueno, Remera para los primeros 80 criptos Así que, que que la verdad que sí Muy buena respuesta de la gente hasta ahora Sí, eso eso está buenísimo Que las carreras se hagan acá en la zona Tener eh, cerca competencias es Hoy en día con los costos que hay Para tr trasladarse Me parece interesantísimo que las carreras puedan puedan tener continuidad. Sí, sí, la verdad es que eh, el tema económico actualmente está complicado, eh, muchos corredores por ahí no, nos comentan que esto que vos decís, eh, que por ahí cuesta eh, moverse, ¿viste? Y, y bueno, más, más el pago de la inscripción y demás, pero la verdad que bueno, tratamos de en lo posible viste hacer el número más chico posible y, y darle a los competidores la mayor cantidad de cosas como para que, eh, bueno eh, puedan puedan venir disfrutar y de, de la carrera eh, contanos eh, Matías, contanos que distancias eligieron para esta competencia eh, bueno son distancias eh, de 10 y 5 kilómetros y eh, también hay una caminata de 2 kilómetros que la hacemos a beneficio de Lipol de acá de González ¿sabes? que ah. también este día van a tener eh, la cantina a cargo de ellos ah mira que bueno ¿Lipol es la misma institución que está en Juárez? ¿Puede ser? Sí, eh, eh, en realidad es, claro, es de liga de lucha contra el cáncer, claro. pero eh, de acá de, González Chávez, de sí. González Chávez. Sí, allá en Juárez tiene sí. su, su, su maratón también, la sí. institución. Sí, sí, en Juárez tienen, sí, sí, ya hace años que lo hacen y la verdad que el Lipol de Juárez está muy bien organizado bueno. también. Buenísimo que pueda una institución eh, como, como Lipol que tenga un beneficio también. Eh, contame qué valores tienen eh, la inscripción en las distintas distancias o si es el mismo valor para, para todas las distancias eh, no, son diferentes valores eh, 15.000 sale eh, lo que son los 10 kilómetros y eh, 7.500 los que son los 5 kilómetros eso es con la remera es, esto es con la remera exactamente sí, me parece super accesible, 7.500 pesos con una remera y algún, sí, sí, sí, seguramente en el digo, kit algún de, regalito. De, de... Mm. Sí, sí, sí, sí, en el kit viene algo más también, sí. yeah. Así que bueno, me parece que es una interesante propuesta con lindas lindos eh, lindo kit para el corredor que va, que también es es este está bueno que se lleven algún algún regalo, algún recuerdo de la carrera. Contame Matías, sí. eh la inscripción está abierta eh, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse los interesados? Eh... No, la inscripción sigue abierta y el día de la carrera también va, va a estar abierta. También tienen la posibilidad. No... Sí, sí, sí. Y recordanos los horarios. El... Bueno, se pueden inscribir y el mismo domingo también, me decís, ¿en qué horarios? Y el mismo domingo, eh, bueno, la, la entrega de kit va a ser a partir de las 9, así que eh, yo creo que más o menos una hora antes de la carrera. Eh, supone hasta los 10 eh, sí si sí, no va a haber problema si sí, la carrera larga a las 11 de la mañana a las on, a las 11 sí sí sí y matías el circuito es todo calle o tiene alguna parte de camino rural eh, como lo, lo diagramaron el circuito es eh, aproximadamente un 70 80 calle y muy poquito de calle de, de tierra y sí. tiene un poquito en tierra alguna... algún Sí, es algún sendero de ahí de, del parque mismo y alguna calle así aledaña al parque, pero después es eh, lo que viene a ser por ahí para los que más conocen eh, lo que es eh, la avenida San Marquín y continuación hacia la ruta acá de de que va, digamos, para el lado de San Galletán. Ah, sí. Sí, sí, es una linda avenida para correr por ahí. Lindo lugar. Sí, sí, sí, sí, la verdad que, que es lindo. ¿Y, sí. y el circuito no, es...? Yo... Sí, perdóname, Matías. Que... No, no, que... Te... No, no, está bien, te iba a decir que, que muchos de, de los corredores de acá de Chávez eh, siempre entrenan entrenan ahí, viste es, es un lindo lugar. Sí. La distancia mayor de 10 y 5, eh, ¿el circuito es eh, son dos vueltas el de 10 o es una vuelta más chica? Eh, no. ¿Es una vuelta sola de 10 kilómetros? Exactamente, sí, sí, sí, la, la de 5 es, es más chica y bueno, la de 10 es, se extiende hasta lo que le llamamos acá la ermita que viene a ser la rotonda correcto y la zona cómo está respondiendo con el evento tenés muchos locales hay de la zona eh, no la verdad que variado muy variado eh, de poco locales sí sí locales hay y de la zona mirá que me acuerdo ahora te puedo nombrar La Barría Tres Arroyos Juárez eh, Azul Bahía eh, bien. Punta Alta eh, sí eh, Necochea no la verdad que muy muy muy bien bueno Matías, eh, bueno, te agradezco la comunicación por haberte comunicado con nosotros, por haber aceptado la comunicación. Y decime, eh, ¿cómo pueden contactarse con vos aquellos que quieran eh, tener información o inscribirse? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, eh, no eh, agradecerle a ustedes, Guille, por siempre tenernos en cuenta. Y mmm, aquel que se quiera comunicar lo puede hacer a, al 283-511-134-511 que es eh, mi número Matías o sí. si no lo pueden hacer a través de redes sociales eh, como Di Paolo Producciones. Perfecto, en Instagram y Facebook ahí tenés Di Paolo Producciones. Uh -huh. Muy bien. Exactamente. Bueno, espero que sea un éxito, una propuesta nueva y en la localidad de González Chávez, que no tiene tantas competencias, está buenísimo que hayan varias competencias durante el año. Les deseamos mucho éxito, espero que el clima acompañe y que que puedan tener un lindo número de, de, de, de inscriptos para que para que ustedes se motiven a seguir, el, a darle continuidad a este evento en años venideros. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Esperemos que así sea y, bueno, eh, de nuevo agradecerles por siempre tenernos en cuenta y, bueno, eh, ayudarnos a, a difundir los eventos. Bueno, un gusto, Matías. Hablábamos con Matías Di Paolo, organizador de Chávez Corre carrera que se va a llevar a cabo este domingo en la localidad de González Chávez ya saben cómo comunicarse en el Instagram lo buscan como tipo OLE Producciones y ahí tienen toda la información, números de teléfono y todo todo lo que necesitan para informarse y poder inscribirse para este evento que se viene el próximo domingo en González Chávez. Seguimos en Estación Maratón nos queda alguna información de lo que pasó el sábado en la Escuela 12 y el calendario de cada martes de Estación Maratón. Estación Maratón Estación Maratón Seguimos con la última parte de estación maratón eh, queríamos contarles eh, un poco lo que lo que había pasado este sábado en el, la, la carrera de la escuela 12 un evento eh, un evento que ya lleva por su tercera edición y le queríamos contar la clasificación los los puestos más importantes en caballeros en 8 kilómetros primero fue die maulis eh, una competencia que lo que sí sucedió es que muchos corredores corrieron 7 kilómetros por una por un error ajeno a la organización del evento pero que motivó que algunos corredores la mayoría de, de todos los que se anotaron correrán 7 kilómetros lo aclaro por para que se tenga en cuenta el tiempo que voy a que no se condice con lo que tardan estos corredores en 8 kilómetros diego males fue el primero en 8 kilómetros con 23 minutos 50 segundo negó en huertas con 25.05, tercero Mauro Fasaro, eh, 25.30, Martín Bernahola, cuarto, con 26.07 y Miguel y el corredor de González Chávez, con 26.17. Eh, en lo que respecta a las damas, primero, la conocida por todos nosotros, Belén Giardino, 26.30, segunda Viviana Román, 30.50 y Tercera Claudia Petersen con 3123, Sofía Ramírez Cuarta Ramírez Cuarta con 3305 y quinta Giselle Tirone con 33 minutos 13 segundos. Si vamos a lo que fue la carrera de 4 kilómetros en caballeros, el ganador fue Jan Olsen con un tiempaso, 16 minutos 41 segundos, segundo Fabricio Rodríguez, el entrenado por Diego Miranda, eh 1701, Diego Cortadi tercero 1911, Thiago Guzmán cuarto e Ignacio Ignacio Abut quinto con 21 minutos 41 y en damas en 4 kilómetros primera Marianela Tawada segundo Carolina rupe el tiempo de Marianela 18 minutos 32 tercera Karen Nogués cuarta Marcela Mesa y quinta Liz Musa con 23 minutos 30 segundos estos fueron los puestos más importantes la organización quedó muy contenta a pesar del frío eh, y un poco de viento que había el sábado a las 3 de la tarde se realizó con con éxito, porque la gente se fue se fue muy contenta, hubo una fe de emprendedores que, que vendió muy bien, también contentos los emprendedores que se acercaron al evento, y, y todos muy agradecidos con la participación de todos los que se acercaron, eh, a pesar del clima, a colaborar, a participar y a pasar un, un lindo sábado, corriendo por los caminos rurales aledaños a la Escuela 12. Dicho esto, sobre la Escuela 12 acá en Tres Arroyos, se realizaron entre, en Buenos Aires los 30 kilómetros de New Balance, en Parque Roca, Buenos Aires. Los ganadores en damas fueron Chiara Mainetti en el primer lugar, con mmm, acompañada por Agustina cretién en el segundo lugar y Natacha Castaño en el tercero. Y en hombres se impuso el uruguayo Martín Esteban Cuestas con una hora 37.13 y en segundo lugar llegaron, segundo y tercero, José Félix Sánchez, 1 hora 44:31 y tercero Hernán Parbe con 1 hora 44:33. Eh, también se realizó este fin de semana el provincial de cross country. La escuelita municipal de atletismo de Tres Arroyos eh, tuvo eh, estuvo participando y obtuvo los siguientes resultados. Emilia Rodríguez fue debutante en los 1000 en los 1000 metros en la categoría U12, medalla de oro. Rodrigo Alanís en los 3000 metros en U16, también medalla de oro. Eh, medalla de Bronzen, Ayrton Sanguinetti en 6.000 metros, categoría U18 En mayores 10.000 metros, eh, Constanza Garrido logró el cuarto puesto Nicole lombardel y llegó cuarta en 2.000 metros en categoría U14 eh, También en dicha categoría, Paloma Cano llegó octava Uma Jofre en 3.000 metros en categoría U16 en el quinto puesto Eh, esta competidora queda con muchas posibilidades de integrar el equipo de la provincia de Buenos Aires que va a ir al Nacional de la Especialidad la, el Nacional de Cross Country y también compitió Maya Rodríguez, octavo puesto el, también en U16, femenino y Chloe Alaniz debutó en los 1000 metros en categoría U12 logrando el quinto puesto también eh, otra carrera que se corrió este fin de semana una carrera en la localidad de Tandil, el homenaje a Ramón Bedoya un un atleta tandilense muy conocido por toda la zona, ya un, un competidor que se le hace homenaje porque tiene cerca de 90 años y sigue sigue ahí pegado a las carreras, no compitiendo pero sí presenciando y estando en todas las competencias de la ciudad vecina de Tandil. En Damas la ganadora fue Romeo Noelia, segunda Silvina Zanutini y tercera pega Valeria Inés. Tanto que en caballeros, el primero fue Manuel Reinaldo Aramburu, Segundo, Tomás Giuliani. Y tercero, Mateo Bustos Pecaut de La Prida. Esto en cuanto a los resultados de las competencias más importantes y competencias de la zona que se realizaron este fin de semana. Lo que les queríamos comentar ahora, <coughs> perdón, les queríamos comentar el calendario <coughs> de Estación Maratón, de esta, las las carreras más importantes que queremos destacar. Como decíamos, Chávez corre 14 de julio. Eh, con largada a las 11 horas, este domingo 14 de julio, entrega de kits a partir de las 9 horas, se pueden inscribir hasta las 10, nos decía Matías hace un rato, 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminata, eh, categorías tanto en 5 como en 10, y la largada en el parque Tatanacuy de Adolfo González Chávez, carrera de, básicamente de asfalto, carrera de calle. Se viene Monte Corre la Aventura, en el Paseo del Pinar al Monte Hermoso, el 21 de julio con largada a las 10 horas, La inscripción cierra el 19 de julio a las 20 horas, hay 7 kilómetros, 14, 21 y caminata, los valores de inscripción van de 8 mil pesos, la distancia menor sin remera, hasta los 24.000 la distancia mayor con remera, y ya acercándonos a la fecha del evento. Esta es una, una carrera aventura ya tradicional, muy linda competencia, que se corre en muerto hermoso ya desde hace eh, muchas ediciones. Tenemos la media maratón de las sierras en la localidad azul, octava edición, circuito 100% rutero dos distancias, 21 kilómetros y 10 aclara la organización que no es aventura es el 28 de julio con largada los 21 kilómetros a las 11 horas y los 10 kilómetros a las 11, 15 horas también queremos seguir destacando que hay una competencia 3 y 4 de agosto, campeonato nacional de 5, 10, 21 y milla en ruta estamos hablando de atletismo máster atletismo veterano un un campeonato que se va a desarrollar en la localidad de Río Cuarto. Eh, como siempre decimos, los veteranos muchas veces en las organizaciones dejan mucho que desear, los campeonatos nacionales, 5, 10 y 21, y milla, acaparando en un solo evento las distancias más convocantes de todo el atletismo. Pero bueno, eh, así es el atletismo máster a nivel nacional. Eh, también se viene, corremos en el puerto por el Jardín 953, eh, en el puerto de Ingeniero White, es el 4 de agosto con largada a 10 horas y la inscripción cierra el 2 de agosto a las 20 horas. Y por último les queremos destacar Desafío Aventuras Salamone La Prida, 4 de agosto, también 4 de agosto, organiza el Club Atlético Platense de La Prida, el lugar de convocatoria es el mismo Club Platense, largada a 11 horas y las distancias son eh, 3 kilómetros participativas y 7, 15 y 21 kilómetros eh, las distancias competitivas. Eh, estas son las competencias más importantes que queríamos destacar en la Estación Maratón de hoy. Es todo lo que trajimos para, para esta edición número 15 de Estación Maratón. Y les deseamos vernos el martes que viene. Si no no pudieron escuchar hoy el programa, recuerden que lo pueden hacer los sábados a partir de las 14. El programa queda subido a la sección de podcast de, de la página de la radio. Muchas gracias Diego por la operación de cada martes. Les dejo un abrazo a todos y nos encontramos el martes que viene. Y hacer estación maratón